Nos armamos en de fuerza, nos vamos en de viaje, nos vamos a ver unas casas en Marruecos y unas casas en Túnez. Ahí se hizo y se rodó la guerra de las galaxias. Como no podía ser de otra forma hoy, Mundo Bizarro pone su objetivo ahí y es que ayer se estrenó la última o la penúltima de Star Wars. Y pegado a la gran pantalla estuvo nuestro siguiente invitado, Manuel Fernández. ¿Eh? Manuel, muy buenas, ¿qué tal? Hola Manuel. Buenas noches, familia, ¿qué tal? Un bueno, placer, saludaros. La guerra de las Galaxias no es un mito, las casas, las casas están ahí, en Túnez, en Marruecos, se si pueden ver, se si pueden conocer, tú las conoces y tú las has visto, ¿no? Sí, yo estuve en el sur de, de Túnez visitando toda esta zona donde, donde George Lucas además se, se, se inspira cuando llega a este lugar, se inspiran no solamente en, en estas casas, son unas casas subterráneas, eh, todavía en la zona de Magmata, eh, todavía siguen estando habitadas. Eh, él, Hará allí su, su, su película, la, la gran la, la primera película que todos conocemos que después se convirtió en una saga, se convirtió en el episodio 4, se llamará Una nueva esperanza, pero que originalmente eh, fue Star Wars, la Guerra de las Galaxias. Y él, una vez que llega allí, se queda impresionado de aquel desierto blanco increíble, de aquellas construcciones. Y, y además tanto le va a inspirar que, que incluso el nombre de, de, de la región, Tatania, va a. a convertirse en, en el nombre del planeta de origen de Luke Skywalker Fíjate, no deja de ser llamativo que algo con tantos cientos de años de antigüedad miles en algunos casos haya sido inspiración para una película de ambiente futurista el pasado y el presente y el futuro se juntan aquí Sí, además vemos en, en los ropajes, en los vestidos de que salen en la película, son de clara inspiración eh, beduina y son muy populares en, en esta zona. De hecho, solamente tienes que darte una vuelta por el sur de Túnez y, como bien decías, sur de Marruecos, incluso Argelia, para darte cuenta que, bueno, que esas chilabas con, con sus gorritos pues son exactamente el mismo atuendo que llevaba Obi-Wan Kenobi en, en la primera película. Es decir, eh, que esos eh, personajes, todos esos eh, personajes tienen una inspiración real en esa zona, una zona en la cual eh, ya existía lo que después eh, la gracias se eh, identificó y presentó en el cine, pero ya existía esa creencia, ya existía entonces el concepto en esa zona, el concepto de la fuerza. Bueno, es que eh, ese concepto de la fuerza, que es absolutamente increíble y rompedor, y que a modo de, bueno, pues de, de un, un gran arquitecto de, de esta obra, de esta saga galáctica, como fue George Lucas, él eh, supo eh, actualizar muy bien, pero en, en esta zona lo que estamos viendo es que es una zona sufí, una zona una zona mística por excelencia y que está muy vinculada con, con esa magia, con lo super, supernatural, con lo preternatural incluso, es decir, con ese lado eh, luminoso de la fuerza y con ese lado oscuro, es algo que la mística islámica, que el sufismo ha, ha contemplado desde bueno, pues desde eh, siglos pretéritos. Porque los sufistas eh, tienen esa forma, ¿no?, de de interiorizar muy dentro para, para luego ta intentar también transmitir esa filosofía. Es una es una forma de equilibrar ¿eh? el, el sufí eh, intenta intenta eh, hacerse uno, si queremos decirlo, con la fuerza, con la divinidad, con con Alá, con con cualquier eh, eh, Eh, imagen que tengamos de, de lo que es eh, sagrado. Ellos, a través de diferentes ritos iniciáticos, a través de diferentes bailes, a través de diferentes letanías, intentan eso, equilibrarse, volverse uno con el todo, con el cosmos. Eh, exactamente lo mismo que intentan, vamos a ver, que intentan hacer los caballeros Jedi en, en, todas, las, en todas las áreas. Van nueve películas. Y hay las yo... que nos quedan. Sí, sí, hay un esoterismo relacionado con eh, ese... Bueno, con el Islam, has mencionado el sufismo, eh, yo creo que las corrientes sufíes son muy importantes en todo esto, y los derviches, eh, los que bailan, eh, que se encuentran en Turquía, pero que se extienden a todo el mundo islámico. Sí, el, el derviche es otra palabra, es la palabra persa que denomina al, al sufi, sufi es una palabra de origen árabe que viene, está relacionada con la lana, Porque estas personas, como hemos dicho, que, que vestían ropajes eh, extraños, ropajes mm, propios de esta región, eh, son, son ropajes muy pobres, son ropajes que suelen, solían estar hechos de lana. Y a los místicos se le atribuía esta lana porque es el, el vestido de los vestidos más humildes. Cuando el Islam da el salto, se empieza a expandir y llega a Persia, se va a conocer como derviches, que le da otra connotación, es otra vuelta de tuerca. Los, los derviches significan aquellos que esperan en la puerta, aquellos que esperaban en la puerta de la, de la casa del profeta Muhammad las nuevas revelaciones divinas. Pero ¿tú crees que George Lucas, cuando hizo esta especie de filosofía o casi religión eh, de la fuerza, que la fuerza te acompañe del lado oscuro, del lado luminoso, ¿realmente se inspiró en el sufismo? Eh, tuvo que tener, eh, no solamente el sufismo, sino de otras muchas corrientes como el taoísmo, porque él eh, lo que hace es un compendio de muchos, eh, del viaje de leve por ejemplo, y de muchísimos otros mitos. También vemos um, mucha simbología dentro de la, de la primera trilogía, sobre todo, eh, de los caballeros templarios, con algunas imágenes de cruces patadas en la estrella de la muerte que pasan desapercibidas. Esos sables de luz no son otra cosa que, bueno, que, que katanas futuristas y esa filosofía de los Yedis y de los Sith es el, la lucha de la luz y la oscuridad que durante tanto tiempo hemos eh, bueno, el, el, la humanidad lleva, lleva posturando ese lado oscuro contra el lado luminoso. De hecho, fijaros en, la, en esa antigua fábula Cherokee que decía que dentro de nosotros todos dentro de nosotros llevamos dos lobos, uno blanco y otro negro. Pues, es, es sencillamente esto es esa lucha que cada ser humano eh, eh, se, estamos debatiendo entre la luz y la oscuridad. Y que Entonces, lo refleja muy bien en la película... Claro. En la película cuando sale Luke Skywalker, que, es, que está teniendo ese miedo ¿no? Eh, eh, terrible para ver si se enfrenta con su enemigo y cuando ya consigue desenmascararle es el mismo claro, es es eh, realmente todos llevamos a, a un Darth Vader en nuestro interior y a un Luke Skywalker depende de nosotros convertirnos en un Sith o en un Jedi, esa es la elección que se le hace a Luke, es la elección que se le hace a Vader y, y a partir de ahí cada uno tiene que escribir su propia su propia saga galáctica y nosotros también estamos en esa disyuntiva, de hecho, como todos sabemos, hay un, la religión Jedi saltó de las pantallas en el siglo pasado y se ha convertido en una de las más poderas ...y potentes religiones oficiales, sobre todo en Reino Unido, que creo que está por la cuarta o, o la quinta, lógicamente después del budismo, el, el hinduismo, el islam y, y el cristianismo. Si nos eh, vamos a esa zona, a la zona de... Mm. Túnez, a la zona de Marruecos, algunas zonas islámicas encontramos esos trajes, esos vestidos que aparecen en la película en las grandes galaxias, en sus sucesivas entregas, pensábamos que era algo futurista y no, es algo que existe desde hace muchos años muchos de años y tiene que ver con esa, ese esoterismo del Islam que también existe ese esoterismo que nos nos hace pensar en la existencia de una serie de creencias que esta película plasmó perfectamente no se conoce mucho esa influencia esotérica e islámica en esa película porque eh, realmente el, el islam es uno de los grandes desconocidos para nosotros, para, para Occidente la, la mística islámica en, en España fue abolida cuando, bueno, pues cuando la reconquista eh, darnos cuenta que Eh, las figuras más increíbles de mística islámica del siglo XII, el siglo XIII, nacieron en España, eh, nacieron en al andaluz, pero sin embargo en ningún libro de historia actual que se, que se eh, imparte en los institutos, en las escuelas de hoy en día, tenemos nombres como por ejemplo Ibn Al-Arabi. Eh, uno de los le llamaban el Sej Akbar, es decir, el maestro más grande. Nació en Murcia y es. ...absolutamente venerado en todo el Magreb, Egipto y Siria... ...de hecho su tumba, yo estuve en ella, estuve en Damasco, estuve en su tumba... Eh, ...en todo el mundo islámico es increíblemente reconocido... ...sin embargo aquí en España... ...pues no sabemos ni quién es o, o, o bueno y como esto hay un libro un libro increíble de este, de este mismo hombre de bien al que se llama los sufis de andalucía que te está haciendo un recorrido en el año 1200 de toda al andaluz y en cada pueblo en cada región te va contando todos los místicos que ...que, que encuentra místicos y, y mujeres eh, mujeres seisas es decir maestras maestras tan increíbles bueno. que, que muchas de ellas a él lo dejan sorprendidísimo, ahí recuerdo que un, un par de ellas sobre todo eh, él, él cuenta y, la, y lo cuenta con tal pasión y tal, tal de, de, delicadeza que es que incluso ese sentimiento llega a traspasar el libro y colarse dentro de tu corazón porque él hablaba con tanto respeto de, de una mujer mayor eh, que solamente hablaba Eh, emitiendo eh, las palabras del Corán. Cualquier re, eh, pregunta que él le hacía, ella solamente le contestaba con versos coránicos. Otra eh, mujer que solamente su sonrisa era capaz de sanar cualquier tipo de enfermedad a la vez que, que, la, que mezclaba eh, eh, eh, alguno de los nombres eh, de Dios susurrándolos en un vaso de agua... Son eh, son leyendas, y eh, bueno, para ese, para él era eh, la, la cotidianidad, para nosotros podemos tomarlo como leyendas que no se conocen precisamente por por esa, mm, bueno, ese rechazo al mundo islámico que todavía seguimos teniendo aquí en, en nuestro país. En cierto modo tenemos que pensar que también muchas de las cosas que tienen que ver con la princesa Leia, por ejemplo, tiene su origen ahí, ¿no? Hay, si me lo permites también, porque recuerdas que la última vez estuvimos hablando de, de mi libro El regreso de la diosa, ¿Sí? pues en Irlanda también hay hubo otro lugar increíble donde esta última trilogía se, se se fue a rodar. El planeta dentro de la saga es Acto y allí es conocida como la isla de Star Wars. Es un lugar absolutamente increíble que está en la costa oeste de Irlanda y es muy muy, eh, muy selecta y muy poco accesible. Es, un, es una isla eh, que es refugio de, de, de aves marinas eh, y, y allí lo, se supone cuenta la tradición que los monjes, los eremitas, eh, los primeros monjes irlandeses cristianos se iban a esta isla a refugiarse, a meditar del mundo exterior y a contemplar. y Fíjate qué increíble eh, que eh, esta saga haya vuelto a recuperar el, el, el origen de este, de este lugar y ponerlo bueno pues sobre la palestra para que podamos ir a visitarlo y que además haya sido el centro de, de poder de bueno, donde se refugia Luke Skywalker en, en el final de sus días y donde al final va, no creo que hagamos spoiler porque es la película anterior, donde al final va, va bueno pues a va, morir. Va este caso no se sabe con esa película anterior cuál es la posterior, eh, tengo un lío no, no, no sé si sí, hacemos spoilers diciendo cómo se ordenan, yo creo que no eh no, no, es, eh, empezó por la cuarta, Una nueva esperanza El imperio contraataca es la quinta eh, ¿El retorno y el Retorno de Jedi la sexta, después empezamos con el episodio 1 2 y 3 que a mí me, me encantaría olvidar exacto, <ríe> y, sí, sí, <ríe> sí. <ríe> yo tuve que, que hacer de tripas corazón después de haber Con, con la primera trilogía a ver la segunda pues bueno eh, en fin igual que el, el final de Juego de Tronos y ahora nos encontramos con, con que Disney compra la saga y bueno intenta hacer algo que por lo menos a, a aquellas personas como yo que sentíamos no, y sentimos nostalgia por esa primera trilogía pues con, con el episodio con el, el episodio 7 nos encantó episodio ocho fue un giro de, de tuerca brutal con la dirección de de, de, de Ryan Johnson. Eh, él, él intenta destrozar un poco el universo Star Wars, eh, y después viene JJ Augan de nuevo a a encauzar esa Salida de tono de, de Ryan Johnson en, en la película anterior, que te, te digo que para mí de las tres últimas, la que más me gusta es, es esta, la de en medio, la, la, el, el último Jedi, uh -huh. pero bueno, para, para gusto de los colores y, y en este, este final apoteósico, pues sigue siendo... Eh, nostálgico uh, rememorando aquellas primeras el espíritu de aquellas primeras películas. En fin, yo estoy satisfecho con el resultado final. Podía ser mejor, sí, podía ser peor, pues también, así que Claro. No Para gustos no... colores, ¿no? Exacto, exacto. Pero bueno, se empodera también a, a rey, ¿no? A la mujer, aunque en principio tampoco sabes muy bien de dónde le viene todo todo ese poder así de la noche a la mañana, pero yo sí te quería recuperar cuando has dicho de lo de la religión Jedi Eh, que, que está pues la cuarta o la quinta en Reino Unido ¿Cuál, uh -huh. ¿cuáles son los dogmas de la religión Jedi? Bueno, ellos mmm, básicamente lo que intentan hacer es buscar ese equilibrio ese equilibrio eh, en la fuerza que era tan prometida ese, ese equilibrio se supone que lo iba a traer el descendiente de, de Darth Vader o el, el descendiente eh, que en este caso habría sido o Luke o Leia ellos mmm, No tienen tampoco a Lucas como un profeta, sino como alguien que, bueno, pues digamos que la vida, que la fuerza ha utilizado para compilar una serie de, de mitos universales, traerlos a la pantalla y que de la pantalla puedan dar el salto a la vida real de cada persona. Lo que sí sé es que yo estuve viviendo en, en Londres hace un par de años y, y bueno, pues allí hay... hay Templos Jedi son bastante curiosos y no dejan de ser diferentes a una sala de meditación. Además, también ellos utilizan bastante la meditación, y no solo por lo que vemos en las películas, sino porque es una forma eh, muy libre de contactar con esa fuerza y muy personal. No hay un canon Jedi, a, a, a, como podemos decir, eh, la Biblia o el Corán, no hay sencillamente unas pautas de nobleza donde, en, los, en las que ella, ellos se tienen que, que guiar y que a mí me parecen de verdad absolutamente increíbles. Mundo bizarro. En Túnez, en algunas zonas de Marruecos, se encuentran las casas que sirvieron de inspiración. Bueno, que se filmaron en la Guerra de las galaxias, se ha estrenado... Hace muy poquitas horas en la última entrega de esta saga de Star Wars. Hemos contado en Mudo Pizarro algo sobre el origen de La Fuerza. Con Manuel Fernández. Manuel, muchas gracias. Pues gracias a vosotros, chicos. Un abrazo fuerte. Que La Fuerza te acompañe, Manuel. Que, y que La Fuerza nos acompañe, por supuesto.